Ay, festejando el Día de Muertos, haciendo pan de muerto. Ah, sí, ¿no? Sí, sí, lamentablemente también recordando un poco la muerte de, de la actriz plástica Marta Pacheco. Sí, lo sentimos mucho. Muy cercana al Día de Muertos. Ella fallece el día de ayer y se me hizo bien significativo el hecho de que ella, ella trabajaba mucho con la muerte ¿no? al hacer obra de arte respecto de. de, de con, con los cadáveres, ¿no? Sí. Pero bueno, que, que, que la pase bien. Dicen que, que cuando tuviste un, una buena vida, pues llegas allá y lo sigues disfrutando, ¿no? Sí. Eh, lástima que luego no podamos venir a platicar a ver si sí fue o no fue, ¿verdad? Que pero... se haga una crónica. Ajá, pero bueno, eh, haremos de cuenta que sí. Pero es una etapa, una transición. Sí. Vamos a, a hacer de cuenta que, que sí le gustó. Sí. llegar allá y que sigue creando obra ya sin duda se va a haber encontrado con algunos amigos sí. entonces confiemos en que todo va a estar muy bien, con Alicia Lozano, yo con la museógrafa sí, y le mandamos un fuerte abrazo a todos los que fueron sus amigos aquí en vida que lo están sufriendo eh, un abrazo sincero Sale. ¿Sí? sí. pues maestro ¿en qué número de programa estamos? la verdad lo ignoro, yo, yo también llevo, soy contador <risa> pero no llevo la contabilidad <risa> Lleva. Vamos que. Ahorita Chuck nos va a ayudar con eso del número de programa, pero vamos como en el 86, algo así, si no me equivoco. Bueno, mira, tenemos, vamos a tener 15 programas para poder planear el bailón, ¿o ¿no? Que vamos a armar aquí en la rueda. Armar una. ¿87? 86. 86. Ah, 86, nos dice Chuck. Para armar un rumbón aquí. Quitamos Ay. las mesas y le damos. Ay, ¡Qué miedo! Y transmitimos en vivo. <risa> ah, eso sí sería bastante bueno. Sí, sí. Perdón. Es que estamos en vivo <risa> eh, Sí, a ver, sígale maestro es que, estamos, es que estamos haciendo pan de muerto Remotamente, entonces sí, sí, dejaron, Dejamos a nuestro vástago Cuidando el horno uh -huh. Por la necesidad de venir al programa Pero ahorita ya parece que todo está bien Recibió las instrucciones precisas Y parece que está cumpliendo con el objetivo Sí, la verdad es que están Bastante antojables Sí Bueno, y en este programa lo que queríamos eh, tratar es respecto de la Academia de Son. Este octubre cumplió 15 años, parece que fue ayer. Sí. Entonces es como la fiesta de los 15 años, ¿no? Hemos, eh, la verdad es que hemos vivido tantas cosas en estos 15 años. Hemos conocido tantas personas en estos 15 años. Yo alguna vez te preguntaba que más o menos como ¿Cuántas personas habremos enseñado a bailar? ¿Y qué me contestaste? No, pues no, como <risa> X mil Es que es es muy difícil, o sea, de repente tienes clases de 30 personas, de 25 personas, de, de 40, personas. de 50. Tuvimos años donde sí se permitió inconscientemente que en una sola clase hubiese hasta 70 personas, sí. que después dijimos, esto ni siquiera es ético porque yo no alcanzo a ver si lo están haciendo o no lo están haciendo y la verdad es que en la academia anfibios eh, una cosa que siempre nos ha distinguido es la ética y la nosotros didática. exacto nosotros si le decimos a alguien que va a aprender a bailar es porque va a aprender a bailar no estafamos a nadie uh -huh. eh, siempre cuidamos tratamos de corregir aunque luego uno se sienten regañados pero <risa> pero bueno saludos Luis pero eh, intentamos hacerlo de la mejor manera posible donde nos eh, nos conste que realmente todos están aprendiendo a bailar. ¿Por qué? Porque el objetivo es que ya que se vayan, que los ven en la fiesta, en algún lugar bailando y les pregunten, oye, qué padre, ¿dónde aprendiste a bailar? Bueno, pues con mucho orgullo digan, ¿no? En academia, anfibios. Sí. De hecho, so ahí se llega literalmente por recomendaciones. Sí, 15, digamos 14 años lo mantuvimos solamente por recomendaciones. Ningún tipo de publicidad, ningún medio, solo era boca a boca. Exacto, y de un año hacia acá, más o menos. Bueno, renovarse o morir. Claro, eh, le metimos un poquito más a esta situación de eh, estar haciendo publicidad en, en Facebook, que es como el medio donde la gente más eh, busca ese uh -huh. tipo de cosas. Y ha llegado muchísima gente. Tenemos todos los días al cupo máximo que nos permiten ahorita por pandemia. Y pues muy padre. Uh -huh. Ahí estamos, bailando. Bueno, y, y con ese motivo vamos a, a tener un evento porque no queremos dejar que pasara esta fecha. Pues para nosotros es importante, ¿no? Y para muchas personas que han pasado por allí. Eh, y vamos a hacer un evento en el Club de Leones, uh -huh. el día 27 de noviembre, sábado 27 de noviembre. Sí. El Club de Leones es un, es un casino muy tradicional y muy grande, puede haber un, un grupo de salones, porque no es solo un salón, son varios de distintos tamaños. Y en este caso va a ser en el salón. Ay, se me, se me escapa ahorita el nombre, ¿no? Es el primero que está ahí en el. Ajá. De... No sé cómo se llama. No se llama La Selva porque La Selva es el mayor, pero ahorita ya lo tienen rentado a una iglesia. Eh, y ahí es. Eh, el salón es muy amplio, eh, muy cómodo. Me, incluso yo lo veo así medio fifí, uh -huh. <ríe> medio finolis. Y eh, tiene amplio estacionamiento, no hay problema de estacionamiento. Y, y tiene todas las, las, las reglas de sanidad que, que impone, en este caso, el ayuntamiento de Zapopan, porque está ubicado en el, municip en el municipio de Zapopan. Nos van a estar eh, sanitizando. Al momento de entrar, ni se pongan perfume, porque nos van a echar así. Sí, <risa> sí. Y nos van a dar gel, nos van a medir la temperatura. Y parece que cada hora, dentro del, ya del, del evento, evento, nos van a... Uh, van a volver a pasar ¿no? por las mesas a estar sanitizando y en los baños y vamos a quedar un poco rociadillos, pero bien. aún así sabemos que hay gente que todavía tiene un poco de temor, lo comprendemos, pero también los que se avienten y quieren arrimarle al, al bailongo, pues, pues entre nosotros que sí queremos pero vamos a guardar todas las medidas necesarias. El, el salón está registrado para un cupo de 500 personas uh -huh. y vamos a tener un cupo limitado de solo 150 sí. para esta, por esta cuestión de la pandemia. Nada más. Nada más, pero pues parece que todo va, va bien. Sí, sí. Parece que, que ahí vamos. Eh, hace 15 años que iniciamos... Eh, a mí me gusta que tú platiques esa parte que iniciamos por... Observamos, se observó la necesidad de que la gente perteneciera a algo. Todos siempre tenemos la necesidad de pertenecer a un grupo. Sí. Y de estar aprendiendo cosas nuevas. ¿Qué sucedía hace 15 años? Lo que pasa es que nosotros teníamos un grupo también grande, pero en, en, eh, nosotros eh, dábamos instrucción en natación. Uh -huh. Pero nos dimos cuenta que había un poco de limitante en la natación, porque hay gente que le tiene miedo al agua, para empezar. Y otros porque era un poco oneroso el pagar las clases de natación. Y la manera como más sencilla, porque no tienes que equiparte ni nada, fue comenzar a, a, a, a hacer a bailar, ¿no? Uh -huh. Empezamos con unos con puros vecinos, o sea, unos vecinos, porque en ese entonces nuestros hijos eran pequeños y en el área ahí donde es la academia, los que ya conocen, en un, en un área pusimos juegos de esos de cómo se llama Play Doo Ajá, algo así, es que son resbaladeros pues, pero y pero que no se rompen, que aguantan un piano, que aguantan muchos niños bajos arriba. Entonces como éramos parejas de en ese entonces, matrimonios jóvenes <risa> Sí Llevamos a los pequeños entonces, en los, los pequeños andaban dándose de trancas Ahí unos jueguitos, ¿no? nos poníamos a bailar en, en, en el área Y este, se corrió la voz ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que realmente Lo que habíamos sospechado Que había una necesidad, era real Porque comenzaron, oye Es que tengo unos amigos que quieren venir Sí, pues vénganse Oye, que también tengo unas comadres Unos papás que quieren venir Pues sin problema, pero ya nos dimos cuenta que esto era demasiado porque ya eran 70 personas, ¿no? Sí. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Esto ya no, no es correcto, necesitamos llevar un orden, porque no llevábamos un orden, todo era así como de cuates, ¿no? No, y, y al principio, o sea, con los amigos que estábamos aprendiendo, era así como, o que estábamos practicando, era como... A ver, ¿qué hacemos hoy? ¡Ah, sí! ¡Ah, vamos a hacer este paso! ¡Ah, sí! ¡Vamos a sacar un paso de internet! Ah Y de repente, pues, se complicaba porque los que íbamos no estábamos como todos al mismo... ¡Nivel! Ajá, habíamos unos que sabíamos menos que otros y luego llegaba otro que no sabía nada y otro que ya sabía mucho y se enfadaba y quería un paso más complicado. Entonces, en ese entonces, pues, era una onda como de cuates, ¿no? Uh -huh. y, y ya de repente aquel maestro dijo, no, ¿sabes qué? A partir de tal fecha tenemos que poner un orden aquí, porque aquí de plano, empezando, no el caos. empezando por esto de 70 personas, o sea, terminan y tú preguntas, ¿alguna duda? Y te voltean a ver con cara de, ¿Eh? ¿me viste? O sea, ya por lo menos, mi primera duda es, ¿me alcanzaste a ver? Pues no, obvio que no, ¿no? Entonces, eh, pues ahí hubo de repente, cuando, cuando alguien quiere poner orden, a veces no es tan sencillo, hay gente que dice, no, yo me retiro, hay gente que dice, hasta que a alguien se le ocurrió poner orden oh, aquí, sí, sí. entonces bueno, en ese momento se... Eh, instauró la, la situación de tener ya una un orden. un orden una escuela de volverlo realmente una escuela nosotros ya teníamos muchos años de experiencia en esto que mencionas de la alberca sí. no fue lo mismo porque no había agua de por medio no. <risa> eh, Pero fue muy bonito, ¿no? O sea, a, a, ¿qué digamos? ¿Que los primeros alumnos aprendimos echando a perder o, o sí. qué? <risa> bueno, también eh, a mí lo que yo noté fue que esto era un poco más relajado, porque en alberca eres más estricto, porque hay un riesgo. No, y la gente se estresa. Sí. Claro, porque... Y hay un riesgo y tienes que, tienes que ser muy firme, muy, mm. casi, casi autoritario para que reaccionen, ¿no? Sí. Saber que están en una, en una situación de riesgo, porque cuando los metes a la fosa, pues... Si se distrae o, o, o están ahí jugando, pues un cuate se te puede ahogar ahí, ¿no? Sí. Y en el baile pues no pasa nada. Fíjense, hay, hay una situación. El maestro es tan, tan responsable en esta eh, cosa de, de las clases de natación que cuando nos tocaba dar clases juntos y de repente llegaba el momento de ir al baño, me gritaba el maestro, te estoy dejando 15 alumnos, ahorita regreso. Y yo decía, ay, pues, ¿cuántos que esperas ver cuando regreses? Entonces, siempre teníamos que estar contando Contándolo. que estuviéramos completos, porque un accidente sucede en un, en un abrir y cerrar de ojos, Ajá. ¿no? Ahí te dejo 15 y regreso, ¿y dónde están los otros dos? <risa> <risa> no, nunca nos pasó eso. La verdad es que, que jamás, eh, nunca nunca eh, hemos perdido a alguien. Nunca, bueno, sí hemos no. tenido sustos de repente por ahí, pero que vas y los agarras del traje de baño y ya para afuera, órale, ni un es, minuto es, te más. te queda como el tramo. Yo tengo el, el, el problema que yo nunca voy a los balnearios, sí, Al, a los chumbulquitos a los balnearios populares, porque tengo, siempre, siempre estoy cuidando. O sea, no disfruto porque estoy cuidando que nadie se va a ahogar. Digo, yo no soy el guardavida. Sí, pero. Pero es el instinto. Traes como ese instinto dentro. <risa> Entonces ya no disfrutas porque nomás estoy cuidando las albercas. Si algo veo raro, ahí voy de metiche. <risa> pues sí. por eso mejor no voy a parte que no me gusta. A veces sí, hay, hay algunos que sí. Uh -huh. Oye, eh, pues vamos a escuchar la primera sí. canción del día de hoy, ¿te parece? Sí. Eh, ¿Quieres platicarnos de ese disco que a ti te gusta tanto? Bueno, hay una, una disquera que se llama Putumayo Records, que se fundó en, no recuerdo en qué año, en los 80 me parece. Y, y ese, esa disquera, bueno, también eran tiendas como de souvenirs, de, eh, de ropa como de cosas artesanales, artesanales. Uh -huh. Y también generaron un, eh, comenzaron a, a hacer una, una disquera. Y Putumayo es una, un departamento, una región de Colombia, uh -huh. que es Putumayo. Y ellos eh, decidieron ponerle ese nombre. Y ellos se conglomeran a músicos de todo el mundo. En este caso... Eh, eh, musicazos. Musicazos, ¿eh? de música, no sé, de donde se te ocurra, música árabe, música de los Balcanes. Sí. Está padrísimo. Y a, bueno, a mí, no, a mí me fascinan casi todos. Deberíamos de hacer una historia de Putumayo, fíjate. Sí, está interesante. Hay, hay muchos discos buenísimos que algunos no tienen nada que ver con la salsa, pero... Ah, son ah no, buenísimos. no, pero lo que pasa es que ellos tratan de, de conglomerar grupos eh, artísticos de sí. las regiones sí. donde comúnmente no serían grabados, de cierta manera, por la que eran transnacionales de aquel entonces. Sí, y, y también ellos hacen unas eh, versiones en duetos que tú nunca te los imaginarías que funcionarían como duetos y Dios, hacen unas cosas tremendas, ¿no? Entonces, ¿esta ya se llama...? No, a ver tú dime Pero no. es del disco Congo Tucuba Sí, y se llama Val Carretero Val bueno, Carretero sí, unos, unos cuantos minutos, disfrútenla Porque eso sí, son versiones bastante largas Ah, es que no son versiones comerciales no. O sea, ahí dejan que el artista sí Pero le vamos a dejar ahí de lo mejor de sí, esta vida. Sí, pero aquí son. sí los vamos a censurar Un Ay, maestro, <risa> poquito, nada más Maïsages, die vormen Al maestro. Ahí está el sonecito, ¿no? Hasta dieron ganas de bailar un son. La verdad, sí. Vaya que el maestro se pinta solito para bailar sones, ¿eh? <risa> sí, pues se prende uno. Sí, muy, muy buena versión. Oye, pues recordando, ¿qué tanto hemos hecho en 15 años? Aparte de muchos festejos cada año. Sí, pero de hecho uh, uh, nos han con cuestionado varias veces el hecho de por qué, dicen bueno, una academia de baile de anfibios. Ajá, ¿por qué se llaman así? Dices, como por qué? Esos cuates, ¿qué les pasa, no? Bueno, la historia tiene que ver, porque venimos, ya les habíamos comentado del mundo de la natación, y por, por tenimos, llegamos a tener, no sé, como 600 alumnos, una cosa de locura. Sí, saludos a Ponchito. Ajá. Así de loco, ¿no? Como 600 alumnos. Sí, de verdad, terminábamos la, las clases todos los días, dábamos clases ahí en la, en la alberca de la y Y todos los horarios. Empezábamos a las 4 de la tarde, terminábamos a las 8 de la noche y nos tirábamos al piso. O sea, era... Increíble el cansancio que, que sentías, pero la satisfacción de, de ver que la gente se iba contenta y que se aprendía, aparte. No, y aparte porque, aparte, nuestro, nuestra política era siempre de que yo he pensado y lo sigo pensando que todas las personas deberán saber nadar sí. como me, un mecanismo de defensa. Sí. Eh, hay países como los países eh, nórdicos, digo, para. Ahí es obligatorio, ¿no? Desde el, en, la, en la escuela, en el kinder, tienen que aprender a andar en bicicleta y a nadar, eso es de cajón, Y eso es lo que nos hace falta aquí, porque Oy, aquí te vamos a mandar. parece como el 2% de la población de México sabe nadar, pues es ridículo, ¿no? Sí, y lo peor de todo es que si tú le preguntas a la gente, como siempre, oye, ¿sabes nadar? Sí, claro. A, o sea, ver, a ver, aviéntate y tú. Bueno, ir a Chemulco aplica como saber nadar. ¿verdad? No, no, no, es que mucha gente ni siquiera va, o sea. No tiene es, la menor idea. Con todo el respeto del mundo para la gente que, que se va a los balnearios, y cre pero es muy diferente meterte y no hundirte. A saber nadar. Son dos cosas muy distintas. Nosotros en ese, en esos entonces eh, batallamos con algunas personas donde llegaban y te. Tú les preguntas, ¿no? Oye, ¿sabes nadar? Sí, claro. Eh, Todos los <risa> estilos, sí, sí, claro. Sí, sí, ah, sí bueno, soy pues mexicano. Mira, entonces, métete aquí, por favor, y pues vas siguiendo las instrucciones. Y, y se avientan y casi casi así salían de ¡oh! queriendo agarrar aire y dices ¡ay jole! y cómo le digo que no sabe nadar o sea cómo le rompo el corazón de esa forma ¿no? <risa> pero es que de, deb deberíamos ser tan cruel? deberíamos <risa> ser un poco más humildes y, sí. y aprender a, a, a decir no no sé hacer no tiene nada de malo que no sepas hacer una actividad lo malo es que digas que sí lo haces siendo sacando sustos pero bueno no <risa> Bueno, en ese proceso eh, hubo un grupo de alumnos más avanzados, porque sí avanzaban bastante bien, que querían participar en, el, en la disciplina del, tri, del triatlón y comenzamos a hacer triatlón ahí nosotros internos. Uh -huh. en, comenzamos con la carrera y con la bicicleta en el aeródromo. Entonces varios de ellos se, se, se entusiasmaron y, y, y comenzamos a participar, pero la Federación Mexicana de Triatlón nos exigía pues, que tuviéramos una, un nombre uh -huh. Y, y lo registráramos, entonces nos vimos en la necesidad de cómo le poníamos pues, pues, un anfibio, ¿no? Si nadamos y luego corremos y luego andamos en la bicicleta, pues, o sea, estaba sencilla la cosa. Y, y, nos, y después nos abocamos a hacer un logo porque necesitábamos una simbología, ¿no?, que nos distinguiera. Y e hicimos la rana. Que, por cierto, tenemos que ir al INPI. Al INPI a renovar la... Yo creo que mañana registro, vamos a ir al INPI porque ya estamos en el límite. El registro de marca. sí. Eh, entonces ya comenzamos a participar, de hecho nosotros estamos registrados en la Federación Mexicana de Triatlón Sí Ahí sí, bus sí. buscan anfibios, ahí vamos a aparecer Y después cuando llegamos a la academia, varios de que, que venían del mundo de la natación, pues para ellos seguiremos siendo los anfibios Claro Y pues dijimos, pues así que se quede, ¿no? Facebook eso. aceptó el nombre cuando lo hicimos el, el grupo la primera vez, que al, la, al principio era un grupo cerrado, sí. porque decíamos no, no, pues nada más entre nosotros y pues para qué tanta gente, ese grupo ya la verdad es que no tiene seguimiento, muy de vez en cuando les, les pongo por ahí uh -huh. a, a alguna eh, actividad o una foto o algo del programa, pero tenemos ya una página que es una página abierta y vamos ya para las dos mil personas y para nosotros es muy significativo porque porque nunca se ha pagado algo de publicidad no o sea siempre ha sido por gente que llega con nosotros y les pedimos nos regalen un like y pues les gusta lo que hacemos y ahí está no de hecho nos damos cuenta al paso de los años que nos siguen o sea que hay mucha gente que ya no está con nosotros ya no bailan con nosotros eh, por diferentes eh, actividades en su vida y siempre están al pendiente de las actividades, entonces es muy bonito saber pues que te están observando. ¿no? Sí, aparte de nosotros la intención de nosotros es hacer un, un trabajo integrativo como sociedad, por eso trabajamos con las contradanzas, que es eh, las, los trabajos circulares. sí. Eh, para generar empatías y, y también generar como redes sociales, ¿no? En el sentido de que ahí las personas que acuden al baile, pues cada una tiene una profesión, un modo de vida. Sí. Y se, ahí nos podemos entrecomunicar, publicitar y hacer como redes, ¿no? Para satisfacer necesidades y a la vez eh, pues generar recursos para sí. algunos. Las estamos haciendo, tanto que <risa> quien va a servir la comida el día del festejo del 15 aniversario... Son unos alumnos. Una auténtica. Que ahorita son novios y en ese entonces ya van a ser esposos. Esposo, Ay, qué emocionante. Muchísimos la saludos. Es una pareja de chef que son alumnos de nosotros del día miércoles y ellos son los que se van a encargar de hacer la, la comida y el refin para el, el 15 aniversario de la Academia Amfibioson. Sí. Oye, pues otra cancioncita, a ¿te adelante. parece? Eh, yo me traje ese disco eh, que, que tú dices, a mí también me gusta y pues una vez me robé por ahí unas que, que a mí me agradan ¿no? Eh, pero esta versión que te voy a poner a continuación eh, no es la versión que está en el disco eh, te la traje con benny more porque yo sé que el bárbaro del ritmo te gusta bastante y es una canción que se llama jiri jiri bon te Amén. va a gustar es una versión mucho más cortita eh, bailen chicos y nos vemos en la noche en clase Giddy, giddy, bo, Que haya jurado tocar el tambor. to giri, giri, girigo. Giri. Ze fuma tabak, ze toma guara. En atrás de la comparsa, ze va echando een ping. Jiri jiribom, jiri de vuelta le gustó bueno, maestro? bastante <risa> creo que bueno algo así se escucha ¿no? la voz igual claro <risa> obvio y el bueno, movimiento cadencioso también. Bueno, la transición fue a la academia eh, comenzamos y bueno, se generó una sinergia muy padre pero como nosotros tenemos la intención de hacer un movimiento integrativo por medio eh, socialmente de hecho nosotros iniciamos también en la, en la natación, porque queríamos que la gente aprendiera a nadar, porque una, esa preocupación de por qué no saben nadar. Ay, sí. ¿Qué les pasa? Eso de andar cuidando uh, niños ajenos y adultos en la ajenos la alberca, en no. todos lados. Pero al fin de cuentas, pues que nos quedamos en las mismas. Bueno, pero aprendimos con mucha gente, mucha, eh, conocimos mucha gente y mucha gente aprendió. Sí, logramos y que realmente... Y esa filosofía, ¿no? sí. también les explicábamos que la natación era un ejercicio terapéutico y todo ese rollo. Sí. Para los que lo captaron, qué padre. Sí. Para los que no, pues también qué padre. Entonces, en, en el baile tratamos de hacer lo mismo, ¿no? Porque después, ya que empezamos a trabajar con las contradanzas, que son la rueda de casino, eh, eh, hicimos, comenzamos con la onda que nosotros le llamábamos la diáspora, ¿no? Ah, vamos sí. a salir a la calle, porque estamos aquí encerrados. Entonces, ya sabemos que aquí está padre, pero eh, pues uno tiene esa vena y dijimos, a ver, vamos a tomar la plaza pública bailando, ¿no? Vamos, es una manera de intervención, ¿no? Dicen, ah, estaba en ese entonces, yo me acuerdo muy en boga de que intervenimos una estatua y fueron y pusieron un sombrero y ella decía, pues, saludos bueno, al señor Sergio Fong. Le ponían de repente a una estatua un, un brazier y es que le intervenimos, pues bueno, si tú dices. Pero nosotros la vamos a intervenir con una actividad lúdica, física, donde la sociedad va a estar allí manifestando, no, no, no en contra de algo, sino decir, sabes que esta es mi ciudad y yo puedo participar. Tengo derecho a... Incluso este monumento es un monumento frío, es una piedra, un monolito, entonces yo le voy a dar vida. Entonces que iniciamos, primero cuando empezó el corredor... El corredor Chapultepec de aquel entonces, cuando inició, fue creo, con Santiago Baeza. Pero antes de eso hicimos un baile en, en un parque pequeñito. Ah, que llegó a la policía. Sí, sí a sí. querernos llevar. Sí, es que era enfrente de la casa teníamos un problema con los vecinos porque había muchos chavos que se, ahí se juntaban a, a drogarse, pero ya estaba convirtiendo, convirtiendo en un problema y fueron a hablar con nosotros. ¿Qué podemos hacer? Le dije, mira, es que eh, si estamos en un espacio, el espacio que no ocupas, alguien lo va a ocupar. Uh -huh. Entonces, si ustedes no lo ocupan, pues lo ocupan ellos. Y como también están en, aquí, pertenecen a la ciudad, dicen, bueno, si ellos no usan el parque, pues lo usamos nosotros. Entonces, eh, se nos ocurrió y, y en ese, hay un círculo pequeño, el piso está bastante feo. Sí. Porque es así rugoso. Sí, es cemento, pero no con terminado fino. Ajá, ¿no? Y eh, mucha piedrita. Ajá. Entonces ahí hicimos, eh, convocamos, ahí hicimos una ruedita. Éramos a, alrededor de 20 personas bailando y estábamos muy a gusto, muy, como es, estaban los tomatitos muy contentitos. <risa> y alguien llamó a la policía, ¿no? A algún vecino. Alguien que no le pareció. Pero ya llegó a la policía así: a ver, ¿quién es el, el responsable aquí? Pues aquí es un mero charro negro, que se le ofrece? <risa> Entonces ya le expliqué de qué se trataba y dijo: adelante, caballero. Ajá, sí. Pues sí, o sea. Hasta eso que los policías se portaron bien, porque... ¿Qué está pasando, no? Pues es un evento de actividad física, de baile y... Ah, caray. No, pues está bien, aquí vamos a andar cuidando. Es que nos reportaron otra cosa y luego... O sea, él terminó al final como, como representante, digamos, pero decía, nosotros dijimos al principio no, es que cada quien se hace responsable de cada uno, o sea, si tú ves que alguien está haciendo algo equivocado algo fuera de ley, bueno, pues llévatelo no, es que necesito uno, ¿cómo voy a hablar con todos? Ah, bueno, entonces ya dijo Beto, a ver, conmigo, era el más grandote Y es más guapo a ver conmigo entonces eh, terminaron hablando y al final pasaban en Rondines a, a, a vigilar que estuviéramos todo bien ya terminaron ya vámonos oficial que les vaya bien gracias a Dios no pasó absolutamente nada no. ¿no? y de ahí nos fuimos a Chapultepec Chapultepec sí lo que pasa es que en ese entonces habían hecho el, el programa de cerrar en ese entonces se cerraba Chapultepec, desde la Avenida México hasta Niño Cero. En sea, ese entonces no, era bonito Chupi. No podía circular, no podían circular los autos. No. Entonces eh, eh, andaba el presidente municipal, dijimos que estaba muy padre, pero la gente no hacía nada, nomás estaba viendo. ¿Ustedes qué podrían hacer? Nosotros los podemos poner a bailar. Entonces, a ver. Entonces ya nos, nos dieron una oportunidad, nos dieron mm. chance, porque lógico, sabíamos que cuando se hizo el corredor se reglamentó. Claro. Entonces ya nosotros. Ellos no lo saben, pero no, nosotros no, no, sí pero sabíamos. Nosotros sabíamos. Porque ya cuando fuimos, oye, si es que el reglamento dice, ¿hay un reglamento? Pues claro, pues ustedes lo hicieron. Ah, ah, sí, ah, sí, sí, ya, ya, ya bueno, sé de qué está hablando. Hicimos ese evento exactamente enfrente de donde estaba un restaurante que ya no existe, que se, llama, se llamaba Boca Deli. Sí, que creo es que en, sí fue en, en esa momento. En y Libertad. Sí, creo que Allí sí. Allí hay unos como triangulitos, perdón, unos cubos que Ajá, pusieron, sí. incluso ahí juegan ajedrez, sí. y ahí lo hicimos y, y, y llegamos y este, nos sorprendió de que había un mundo de gente bailando, sí. porque comenzamos a hacer ejercicios de como tipo, como cuando bailamos en el espejo, uh -huh. y ahí este, ellos mismos se dieron cuenta que sí había una necesidad de actividad física en, en las calles, Y este, después nos propusieron que lo hiciéramos cada sábado, le dijimos, no, no podemos. Ni nos pagaban tampoco. No, y aparte, porque en ese entonces eh, dábamos las clases de baile, pero también las de natación. Sí, dábamos las dos, <risa> dábamos las es dos. cierto. Entonces le dijimos, ¿sabes qué? Es que no ten la capacidad física y el tiempo no nos da para eso. No, y los hijos estaban pequeños, Ajá. entonces no era, era un poco más complicado. Pero la verdad es que fueron muy buenos tiempos, o sea, tuvimos sí. muy buenas experiencias. La gente sí nos encontraba Porque después nos reconocían Cuando caminábamos por Chapultepec Oye, pero ¿cuándo van a venir? Y yo, no, déjanos descansar unos dos meses No, pero es que nosotros queremos cada ocho días No, pues sí No sé ustedes, pero nosotros pero, no podemos Pero no, es que no, no se puede ¿no? La verdad es que es muy cansado Porque era muchísima energía de muchas personas Tanto de la gente que ya iba con nosotros Como la gente que se integraba allá a la Ajá. actividad ¿no? Entonces, muchas preguntas Mucho estar vigilando eh, que nadie hiciera? desorden, que bueno pero muy padre pero fíjate que funcionó, porque ese fenómeno o ese trabajo de la diáspora es como lanzar una semilla sí. y que ahí germine ¿no? y la intención de nosotros era de que después surgieran grupos que salieran a las plazas y a los parques uh -huh. a tomarlos y hacer una actividad física del baile y también es así que ya, yo sé que ya hay por todos en lados en muchos parques, sí, pues, y es cierto ¿eh? antes de que nosotros lo hiciéramos, nadie lo hacía no había clases en parques, nada Y de ahí, pues de hecho se quedó un grupo en, en los lunes, eh, es los lunes, ¿no? En Chapultepec. Creo que sí. Eh, que de hecho al principio mucha gente creían que éramos nosotros, no. pero no lo hacemos, lo aclaramos al aire. Nunca hemos tenido absolutamente nada que ver con ese grupo, eh, pero se quedó. Pero, pues, funcionó, ¿no? Sí, claro, Eso funcionó. diáspora, tú hubo, lanzas y a ver dónde, a ver dónde cae. Hubo, hubo gente que dijo, ay, sí a mí sí me gusta venir a bailar, es... Eh, es la calle, pero les gusta, ¿no? O sea, uh -huh. no pasa nada. Eh, y ya después, poco a poco, entre ellos mismos fueron saliendo. Alumnos de nosotros han estado dando clases hasta en San Andrés, sí. o sea, lejos de, de donde estamos nosotros. Entonces, pues sí, esa semillita anfibia ha andado ahí por el mundo rondando. ¿no? Funcionó. Funcionamos. Sí. Oye, pues una cancioncita. Sí. Más, ¿Sale? Um, qué bonito es recordar hay una versión esta yo me la traje porque es eh, a diego tú lograste eh, sembrarle la semilla del gusto por el son cubano sí. a él le gusta muchísimo entonces y baila muy bien baila muy padre aunque él dice que no es cierto no, no, <risa> Hay que hacer varias cosas a la vez. Eh, yo me traje esta versión que tampoco es la del disco que estamos poniendo, pero me acordé que, que había una versión que ya había escuchado alguna vez y sí si me, si me la encontré de nuevo. Es una versión de la canción Chan Chan, ah, que originalmente toca nada más con Pai Segundo eh, y que bueno, ya después se ha ido Tito Puente y... ajá, reproduciendo por varios. Pero esta versión en especial a mí me gustó Porque el disco hace alusión a Cuba, ¿no? Entonces, en esta versión que, que vas a escuchar, eh, se, se muestra, es un video que hicieron con varios músicos cubanos. Entonces, se oye como con el estilo de cada uno, todos cubanos, eh, todos con ese sentimiento, porque es una. Yo estuve leyendo y es una canción que representa a Cuba. Es algo como como que ya tiene esa etiqueta de, de saber que, ah, mira, es que la tocan en Cuba, ¿no? Para los extranjeros. Entonces, espero que te guste. Vamos a, a escucharla y pues sigamos bailando. Sí. Tenten. Tengo, yo no lo puedo negar. Se te sale la babita, yo no lo.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 volvimos maestro, ¿qué tal? Ah, me, me recordó muchas cosas oye, valió la pena ponerla completa la verdad es que eh, muchas voces diferentes sí te, te remontan ahí a, a años atrás a algunos conciertos que nosotros hemos podido mira, me recordó, ver. perdón que te interrumpa el concierto en el Pedro Arrupe en el auditorio del, del ITESO cuando vino Buena Vista Social Club, uh -huh. que venía como director Juan de Marcos, todavía me acuerdo de todo eso, y se tocó esa rolita de chan-chan, tremendo, ¿no? Tuvimos la suerte de Mech y yo estar ahí presentes. Platícales, platícales. <risa> a ver, es que me, me sorprendí, perdón, me perdí un poco porque me acaba de llegar un mensaje de un representante del Consejo Mundial de Bailes Deportivos en América. Uh -huh. Creo que nos están escuchando. Ah, qué bueno. Perdón, me perdí. <risa> Ahora sí, ¿qué me estabas pidiendo, maestro? No digo que, re, que recordemos cuando cuando vino el el, el Social Club. Uh -huh. Aquí Que el, me pe, caí, por cierto, al, cuando estuve corriendo. Exacto. Bueno, hace que es más, <risa> más de 25 años, ¿no? Ah, um, éramos novios todavía? Eh, somos novios. Ah, no. no sé. <risa> Eh, sí, me parece que sí, pero la verdad es que yo recuerdo porque teníamos que bajar para entrar. Íbamos sí. tarde o algo, porque no habíamos sí. encontrado estacionamiento, no sé qué, íbamos corriendo. Y en la bajadita así, uy, llegué rápido. Sí. Me levanté, me sacudí y entramos. Ha sido los conciertos más geniales a los que hemos acudido, ¿no? Sí, Juan de Marcos, tremendo el director musical que sí. traían ellos. Y este, yo recuerdo, bueno, porque el Buenavista Social Club eh, resurge en la isla. Porque Vin Menders hace un documental acerca del de, de Buenavista. Sí. O sea, hace el documental que se llama el Buenavista Social Club. Sí. Eh, rec reclutando a músicos que en la isla, pues ya no estaban como abandonados por el bloqueo, ¿no? Sí. Entonces él hace un documental y lo, y lo eh, presenta en un festival de cine en Europa. Ahorita me enteré este y dije bien cuál. Y la verdad fue un, un tremendo, ¿no? Claro. Entonces de ahí sí se hizo todo un un circuito de giras a nivel mundial, y estuvo mucho que ver Vin ben Benders, y también Ray Cuder uh -huh. el, el, el guitarrista no, neoyorquino, que por cierto, creo que tenía un grupo que se llamaba Los Cubanos Postizos. Ah, sí. Sí, sí. sí. sí. Entonces, pero nosotros gracias a, a, a Ray Cuder eso te quedaría a ti, porque sí. a ti mucha gente te ha preguntado es, Oye, ¿tú eres cubano? No, hombre, yo soy de Santa Tene. ¿Será por el color o no, no he entendido, pero ah. bueno. Super, super, super, super, super, super, super, Sí, <risa> sí la, la verdad que sí, muy muy padre eh, Nos han tocado conciertos, ya los hemos, hemos platicado en, otras, en otros programas Pero nos ha tocado ver, bueno a ellos, nos ha tocado ver a la 33 en su Ajá. momento Que ya no es la 33 sí, los colombianos ah, A, a Totó la Mampocina Sí, ¿A quién, aquí en el centro, ¿a quién más vimos? Ah... A, a, a, bueno, recién, y a, bueno, recién estuve viendo que estuvo en el Cervantino eh, Juan Formel y los, y los Bam Bam. Ah, sí, a lo mejor oh, ese fue un concierto. Así. Con la Orquesta Sinfónica del Desierto dieron un concierto en, en la Lóndiga. Uh -huh. Y aquí tuvimos wow. la suerte de tenerlos aquí en, en el... Aquí en la Esplanada del Teatro de Goya estuvieron... Uh -huh. En la Plaza de las Dos Copas. De las Dos Copas. <risa> mejor conocido. En las Dos Copas, ¿eh? sí. Ahí estuvo Juan, de Mar, digo, este, Juan Formel y los Bam Bam. Los Bam Bam. Eh, ¿A quién más vimos ya dijimos? A Marc Anthony, también uh -huh. ya lo vimos. Eh... Oye, ¿por qué no? ¿No podríamos ahorita poner, uh, recordando a los Bam Bam, aquí el que baila gana? Pues déjame buscarlo. Lo podemos intentar. Eh, pl platícame algo. Manda, recuerda algunos de los alumnos que ya tienen años con nosotros. Lo que pasa es que ahorita, ahorita, ahorita recuerdo, bueno, pues ayer precisamente estuvo ahí en clase Juan Carlos. Él, yo pienso que tiene como unos 11 años, ¿no? Fácil. Es un chavito, ¿eh? Es no un chavido, usted, Es aprendió chiquito es un a peque. bailar. No. Sí, recuerdo que nosotros bailábamos mucho aquí, el que baila gana, cuando hacíamos el juego del que iba, se iba equivocando, lo sacábamos, ¿no? Ah, ese, créanme que no hay juego más divertido, ya cuando bailas Rueda Casino, que es eso, el que se equivoca se sale, sí. pero es, es muy divertido, ¿por qué? Porque de repente eh, es, está la pareja, ella se equivoca... Ella se sale y luego se le queda viendo el... ¿Qué? ¿Yo no me equivoqué? Pero también no, te vas. Joven, pero estás bailando Somos en dos. pareja. Pues si no, ¿cómo? Ay, ahí van todos enojados los que, los que no se equivocaron. ¿no? Y así jugábamos. Me acuerdo, aquí el que baila gana. Sí. Y estaría... Es una canción de los Van. Es, es, esta versión también le gusta a Luis, si ah. mal no recuerdo. Así que muchos saludos también a Luis. Sí la, pues sí la podemos poner. Y ¿no? les vamos a poner... Sí, pero les vamos a poner un pedacito nada más porque es una... una... Eh, versión larga. Les vamos, porque no nos queda mucho tiempo de, de ah. programa. Pero, Chac, ¿será posible poner dos minutitos de esa canción? Por favor. Pongan atención, chicos. Aprenderemos rueda casino y esperemos ya en el 23 poder bailar libremente. Ay, el que baila gana? Y pues afuera el que se equivocó. Vámonos. A ver si la conoces. ¿Qué tal, maestro? ¿Se acordó de algo? Sí, cuando aquí el que va y la gana cuando jugábamos. Fíjate que tú siempre has dicho que una de las funciones que nosotros tenemos eh, no es ir a concursos. Eh, desgraciadamente aquí en, en Guadalajara se da muchísimo que normalmente cuando vas a, a concursar, los que ganan son los que llevan más porra. Sí, pero lo que pasa es que es el negocio del, del establecimiento. Ajá, ¿eh? entonces nosotros <risa> el que eh, paga más nunca hemos participado en concursos. Sí hemos dado exhibiciones en lugares privados que, que nos han pedido el, el, el evento, pero eh, no vamos a concursos ¿por qué? porque tú siempre has dicho que, que lo que tenemos que lograr es que la gente entienda que esto es un estilo de vida. Uh -huh. O sea, no vamos para ver quién baila más padre, a, a presumir. Nos ha tocado en infinidad de pistas públicas donde llegas y hay alumnos maestros de otras escuelas y sienten que es su territorio. Y en el momento en que ven que, que tú sabes bailar, o sea, cualquier otra persona sabe bailar, se molestan, te avientan. Eh, a mí, por ejemplo, me ha pasado, todo mundo sabe, me fascina bailar de hombre. Y si yo saco a bailar a otra chica y alguien de, de esas personas ve, no, bueno, se arma el escándalo y se levantan dos, tres también a bailar de hombre, como a demostrarme que tan... Yo digo, ¡qué padre! ¡Qué bueno que somos muchas! Que no nada más soy yo, ¿no? Nosotros siempre nos enfocamos a esto, a que la gente entienda que si haces una enchufla mil veces, vas a ser un experto en hacer enchufla, en que no vale la pena enseñarte diez pasos cada clase porque cuando regreses la siguiente ya no te vas a acordar del primero. Entonces, bueno, del primero, segundo, tercero yo diría, ¿verdad? Entonces, eh, llevamos un método eh, el cual a mucha gente le gusta Tenemos alumnos que ya tienen muchos años con nosotros Como decíamos en el caso de Juan Carlos que nos está escuchando Y es muy bonito porque sí lo tienen dentro de su estilo de vida. A veces el trabajo, la escuela, no te deja ir. Pero aún así estás ahí. Hay gente que dice, es que yo sigo bailando en mi casa. Ay, sí, qué padre, como Juan ¿no? Carlos baila en su casa. Cuando no puede ir, él se agarra bailando. En sí. Su casa. Él solo dice. Que ya esperemos que en el 22 no falte tanto, ¿verdad? Pero bueno, eh, tiene uno que trabajar para comer. Sí. Entonces, ahí estamos aguantando. Pero la verdad es que es muy bonito saber que... Se ha sembrado la semilla y que hemos logrado cosechar a través de tantos años. Eh, ha habido experiencias buenas, experiencias no tan buenas, pero nunca hemos pensado en retirarnos. No. Eso siempre, o sea, hemos estado... Eh, pendientes, eh, intentamos tener contacto con todos, es imposible tener contacto con tanta gente, pero bueno, les mandamos de repente ahí un saludito y les dejamos el programa de radio. O sea, de hecho, en estos 15 años, pues llegamos a la radio sí, también sí. como anfibios Radio, ¿no? Después sigue anfibios Tepe. <risa> ya lo estamos planeando, de hecho, de hecho sí. Pues les damos la primicia, que es muy probable que ya en el 23, ahora sí ya comencemos seriamente a, a subir pequeños videos en YouTube. Eh, nos piden infinidad de seguidores, que eso para nosotros es muchísimo, pero nos queremos dar el gusto de hacer videos donde expliquemos un poquito, pues... Porque bailamos, casos especiales que hemos tenido de, de gente bailando con nosotros, explicar los pasos... Didáctica del baile... Porque de repente suele suceder, ¿no? Y dices, yo ya sé bailar, abres un video y dices, ahorita lo hago. A mí me ha tocado compañeros maestros que de repente, oye, es que no lo puedo sacar. O sea, ya le hice a mi joven, es que lo estás viendo al revés. ¡Ah! Eso era. Hay que aprender a ver. Y obviamente esto pues te lo da nada más la experiencia. La experiencia. De tanto. No es que uno sepa, no. ni hayas descubierto lo negro, obvio no. Pero dicen que la experiencia es el maestro, ¿no? ¿Sí sí sí el dicho o no? Sí. Me sonó un poco raro. <risa> <risa> ah, sí. la práctica. Pues, ¿qué más maestro? Tenemos tres pequeños minutos para agregar algo más. No, pues este, vamos a seguir promocionando el evento eh, para los... Que nos escuchen y quieran ir a parte de su lugar. Si quieren llevar invitados, no hay ningún problema. Mientras cumplan las, las reglas que se establecen, no pasa nada. Sí. Para que si tienen la intención de ir a ver, dicen, oye, sí me gusta este ambiente. ¿Cómo se divierten estos chicos y se quieren integrar? Órale. Eh, tenemos un ambiente meramente familiar. Sí. De hecho, no. ayer, ayer tenemos lleno de chiquillos allá en un lado, pero uh. no importa. De repente queremos voltear y decirles, no grites, baja sí, la que, voz. Es que en la clase de lunes hay varias chicas que pues, no pueden dejar a sus hijos y ahí no somos discriminativos diría, ¿no? ¿no? para nada. No. Hay que los niños se entretengan en un lado ahí con los hula hula o echando sí. maromas. No, y es muy bonito porque de repente como que dicen, a ver, déjalo intento y, y entra de repente así a, a media canción, hace dos, tres pasos y luego se salen y uh. luego regresan y eso es muy divertido y aparte porque quiere decir que la vibra que se maneja en ese momento pues es compatible con ellos, ¿no? Sí. Entonces, hemos tenido alumnos, alguna vez dimos clases para niños, ah, maestro. Niños, sí. Dimos cursos de verano que después del primero prometimos nunca volverlo a hacer. <risa> es que, que sí es muy fue se satura. Muy pesado. Llegaron muchos niños, niños. Y les dábamos <risa> baile, cocina, cocina y actividades manuales. Uh -huh. No, no, no. Fue una cosa tremenda. Saludos a mi amiga Sol, que nos ayudó esa vez, pero Tremendo. Entonces dijimos, no, creo que el mejor curso de verano es descansar en sí. la casa. Sí, no, no. Pero, bueno, son experiencias que, que aprendimos de ellas, ¿no? ¿Algún alumno en especial, maestro, que recuerde así...? Pues yo a todos. Ay, sí. Ay, a ver, dígame diez nombres. No, no. No, ojalá que más de alguno para este eh, el caso del evento regrese, ¿no? Para volvernos a ver. Sí, sería bastante bueno. Muchos que ahí se casaron, ahí se conocieron, ya son pareja. Sí. Muchísimos novios, esposos, luego terminaron volvieron con otro y luego hasta esposos hemos tenido de repente que llegaba él con otra y tú así de... Mm. Ah, es mi nueva esposa Ah, mucho gusto, bienvenida Sí, aclaren, no la vaya uno a regar <risa> Cosas muy divertidas Y la verdad es que eh, Si el tiempo se regresara Y nos preguntaran si lo volveríamos a hacer ah, creo claro, que mejor yo creo lo que lo perfeccionaríamos Sí De, de aquí en unos 5 años, cuando cumplamos 20 Yo creo que la gente ya va a aprender a bailar en 3 sesiones 15 <risa> años no es nada ¿No? ¿Toda una vida? Sí, pero pues pero realmente... otros 15, ¿no? Mínimo, sí. creo que vamos a estar en edad productiva todavía, sí. entonces esperemos que, que se pueda hacer y pues sí. más que nada es agradecer a todos aquellos que han confiado en nosotros, que... Ha llegado gente que sin vernos bailar antes, sin haber tomado a eh, alguien una clase, simplemente porque hubo alguien que nos recomendó, llegaron, confiaron, se quedaron. Hemos hecho bailes de bodas de 15 años, bailes sorpresas para fiesta y pues ahí estamos. De todo con la botica. Muchísimas gracias. Sobre todo por la confianza, yo sí. agradezco eso, la confianza que nos brindan en llevar a su papá, a su mamá, al vecino. Eso es bonito. Uh -huh. ¿Sí? Pues vámonos, maestro. Bueno, nos escuchamos el próximo martes. Muchísimas gracias y el que quiera ir, anótese ya, chicos. Gracias. Gracias.